que el 10 de diciembre, cuando nosotros llegamos entre el año 2020 y el año 2025, la Argentina debía pagar 48 mil millones de dólares. Esas eran las obligaciones que la Argentina había asumido. Hoy esas obligaciones no existen, quedaron postergadas para más adelante. Esos son recursos que vamos a poder destinar a al desarrollo, a la producción, y hacer ese país más equilibrado y más federal del que hablábamos. Sepan también las generaciones futuras, que cuando pasen 10 años, cuando lleguen al año 2030, la Argentina deberá 38.000 millones de dólares menos... 38.000 millones de dólares menos que lo que debía en diciembre del año pasado. Nada de esto fue fácil, pero lo hicimos. Si hay algo que los argentinos sabemos, es levantarnos cuando nos caemos. en diciembre En diciembre sentimos que estábamos caídos. Hoy estamos otra vez de pie y en marcha. Celebremos. Gracias a todos y a todas.